t r a v e s un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nuevo encuentro con Travesía. 28 años en el aire tratando de difundir buena música y eso, claro, lo podemos hacer porque tenemos auspiciantes. El mundo de la parrilla. Más de una década sirviendo las mejores carnes. Un ambiente único. Atención exclusiva. Completa carta de vinos.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 291-575-9037 291-575-9037 Calidad, compromiso, dinamismo, integración. MECTEN, MECTEN, MECTEN. MEC Que va a tener bueno, un c a r i z netamente jazzístico. Tal vez el primero de los discos se pueda vincular a lo que podríamos llamar jazz moderno y el segundo más cercano al bebop o al, o al bop en líneas generales. Porque el primer disco que vamos a centrarnos ahí, que vamos a difundir, es el nuevo material del saxofonista Logan Richardson, un saxofonista joven. Natural de Kansas City, tiene poco más de 35 años y a esta altura del partido es, si se quiere, una de las revelaciones en el instrumento. Y fundamentalmente porque su nueva banda y su nuevo disco, que llevan por nombre simplemente Shift, incluyen a los mejores músicos de la actualidad o algunos de los mejores para no ser tan taxativo. Pero si yo les digo que en el piano está Jason Moran, Y que en la guitarra está Pat Mezzini. Bueno, seguramente no tendrían mayor duda en acompañar lo que estoy diciendo. Claro, el bajista y el baterista son menos conocidos. El bajista se llama Harish Ravagnab y el baterista algo así como Nashit Waits. Por supuesto, Logan Richardson toca Saxo Alto. Es el tercer disco de este músico, es el debut en Blue n o t e Cada vez que、eh, los músicos. Apuntan a tener una trayectoria importante. Los sellos importantes también se pelean por tenerlos entre sus filas. Los discos previos, por supuesto, están grabados en otros sellos y se llaman algo así como Cerebral Flow y antes Ethos. Vamos a escuchar un par de temas de Logan Richardson. Ya hemos hablado, además, en programas anteriores del mismo.、Eh, aquí la cosa viene por el lado.、Eh, Moderno, digamos, por la experimentación en algunos momentos. El primero de los temas se llama Look Out of Heaven y luego Sin Título. Nuevo del saxofonista Logan Richardson se llama Shift, y del mismo hemos compartido Look Out of Heaven y recién sin título. De un saxofonista ascendente a un trompetista consagrado, se llama Wallace r o n e y Estamos presentando su nuevo disco que se llama A Place in Time, Un lugar en el tiempo. Y bueno, también hemos señalado que está trabajando con una agrupación realmente de excelencia: Gary Bartz en el saxo alto, Ben Solomon en saxo tenor y soprano. Patrice r u s h e n en los teclados, Buster Williams en el bajo, Lenny White la batería. Este natural de Pensilvania que anda por los 57-58 años, indudablemente es una de las grandes figuras del jazz. El único que fue un alumno directo de Miles Davis, alguien que tiene su sonido y seguramente lo van a compartir ustedes cuando pasemos el segundo de los temas que vamos a irradiar hoy. Hemos explicado que fue alumno de DC Gillespie y, por supuesto, de Miles Davis. Y cuando falleció Miles y el segundo quinteto de Miles decidió salir a la gira mundial sin él, bueno, obviamente la, la elección recayó en Wallace r o n e y No digamos más, disfrutémoslos a través del tema Elegía y luego el clásico My Ship. Hola, Runey, gran trompetista. El disco es nuevo del año pasado, se llama A Place in Time y acabamos de compartir el tema Elegía y recién una composición del de año 1941, una versión preciosa, e n trío. El tema es de Kurt w e i l l y de Ira Gershwin, se llama Mi b a r c o